No hi som totes, un programa per a la justícia social. No, no! no hi som totes, un programa contra la tortura i les presons. No S'acosta no! no! no! no no! l'estiu i la situació a les presons encara s'agreuja més. Comencen les vacances dels funcionaris de presons, jutges, etc. I això es tradueix en una paralització pràcticament global de qualsevol tràmit burocràtic, com revisions de condemna, permisos de sortida, recursos, al·legacions dels processos judicials, etc. És a dir, que segurament fins que no passi l'estiu, moltes de les persones preses no podran millorar la seva situació penitenciària, ni disfrutar de permisos als quals els hi corresponen i no se'ls atorguen per falta d'algun tràmit burocràtic. Avui farem un programa Lleugeret, on explicarem la situació de diferents presos dins del bloc de notícies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 think of me when I got better Obrim el bloc de notícies amb una notícia que ens arriba des de Castelló sobre la situació del pres Joaquín Garcés. Joaquín Garcés Villacampa ha estat més de 22 anys empresonat, des de l'any 1980, condemnat per expropiacions i actes de sabotatge a diferents centres penitenciaris de l'estat espanyol. Avui dia es troba arreglós a Castelló de la Plana, en 1997, havia de ser posat en llibertat, però les institucions penitenciàries van ocultar les resolucions judicials i no li van concedir l'escarcelació. Al maig del 2003, li van donar un permís que Garcés va aprofitar per no tornar a la presó. Al setembre del 2003 va ser detingut a Barcelona, juntament amb cinc persones per unes accions de solidaritat amb diferents lluites, i va ser condemnat a set anys i mig de presó per atacs de terrorisme urbà, incendis, estralls. ...danys contra oficines bancàries, estacions elèctriques, ...concessionaris d'automòbils i una acció contra l'Ambaixada de Grècia... ...en solidaritat amb els empresonats de Salònica. L'octubre del 2003, el seu advocat va descobrir que el 1992, ...l'Audiència Provincial de Saragossa havia dictat un acte d'acumulació... ...de condemnes que limitava el seu compliment fins al juliol del 97. En aquell moment, Carcés es trobava a Jaén i no es va assabentar d'aquesta notícia raó per la qual va continuar a, con a la presó en condemns que limitava el seu compliment. Un moment, eh? Aquesta situació ha estat recorreguda davant del jutjat central de Madrid, que s'ha pronunciat a favor de la seva posada en llibertat, però el Ministeri Fiscal ha presentat un recurs i ha provocat el bloqueig d'una resolució que hauria de permetre treure el pres anarquista del centre penitenciari. 5 anys més de presó. El pres denuncia que a diferents instàncies s'ha pronunciat i han reconegut que ha rumàs 5 rumà anys més dels que havia de complir a la presó. Per protestar davant la seva situació personal, Joaquín Garcés ha renunciat a menjar el dilluns fins que aconsegueixi la seva llibertat. També rebutja qualsevol tipus de cura mèdica provinent de la presó. Tanmateix fa una crida a totes les organitzacions i grups d'afinitat i de drets humans perquè difonguin i denuncin arreu del món aquesta situació, que considera un segrest d'estat a causa de les seves idees anarquistes i que suposa una cadena perpètua encoberta. El col·lectiu de suport a Garcés ha iniciat una campanya per donar a conèixer la seva situació i fer pressió sobre els responsables que el mantenen tancat. Ara continuem amb una acció de solidaritat amb l'Amadeu que es va realitzar durant la quinzena de lluita pel seu alliberament. El CIRE és atacat durant la quinzena de l’arma per l'alliberament de l'Amadeu. El dijous 28 de maig a la tarda, una vintena de persones van atacar la seu del Centre d'Iniciatives per la reinserció, CIRE, per mostrar la seva solidaritat amb el pres anarquista en vaga de fam Amadeu Caselles. Un comunicat anònim de l'acció denuncia que el Cire no és més que la cara amable de l'esclavitud, de l'amable d'obra barata de les persones que compleixen condemn les presons catalanes, sota el beneplàcit de la política repressiva del Govern de Catalunya. L'acció va consistir en el trencament de vidres i les càmeres de seguretat d'aquesta empresa pública de de, de, que depèn del Departament de Justícia que gestiona totes les qüestions laborals de les persones preses. Al mateix Comunicat de l'Acció qüestiona que sota la denominació de treballs per la reinserció no s'hi amaga més que rendibilitzar la mà d'obra recl reclosa i oferir a la societat els beneficis econòmics com si fossin beneficis socials. Recordem que Amadeu Caselles va treballar com a paleta contractat pel CIRE amb un sou mensual de 72 euros per la meitat de la jornada i va denunciar l'empresa perquè no tenia seguretat social i per vulnerar les mesures de seguretat necessàries per desenvolupar la, la seva tasca. El judicis es va celebrar el 13 de març i la Generalitat valegar va que la seva feina no era productiva, sinó de manteniment del centre penitenciari, raó per la qual no se li concedeixen drets laborals. Caselles fa temps que va denunciar algunes pràctiques del cire, com per exemple, el fet de que les persones preses que estan de baixa per malaltia no cobrin cap sou i tampoc triguin dret a fer vacances, o no reben pagues extres ni quitances si són acomiadades. A la vegada destaca que algunes empreses obtenen molts avantatges respecte a altres, que no tenen tractes amb el Cire, ja que no necessiten local ni magatzem propi i poden disposar de totes les recluses necessàries per a fer produccions especials. També denuncia el fet que una persona immigrant no pugui treballar a Catalunya per manca de permís i, sí, i en canvi sí que pugui fer-ho a la presó i cotitzar la Seguretat Social, però quan surt al carrer torna a ser un sense papers. Es para eso que la seva reivindicació no és un cas aïllat, ja que moltes persones preses es troben en aquestes condicions, i si la sentència del judici si fos favorable, podria crear juri jurisprudència. Un sindicato denuncia un intento de motín en la carcer, con 4 de funcionaris heridos. El director de del centro penitenciario asegura que solo fue una pelea puntual y desmiente la gravedad de las lesiones. hacinamiento de presos o mera masificación. ...bravísimos altercados entre los internos o peleas puntuales, intento de motín o un simple incidente... ...una situación que en verano será incontrolable por la falta de personal o oportunismo insolidario. Estas son dos visiones distintas de una misma realidad, la dirección del centro penitenciario de Albolote... ...y la excepción sindical de Acaip, parecen condenados a no entenderse. <coughs> Porque este sindicato, el mayoritario de la prisión granadina, ha denunciado diversos sucesos violentos por parte de presos que, además, volverán a ocurrir por la reducción de personal a consecuencia de las vacaciones. El último de estos altercados, según Acaip, tuvo lugar en la noche del domingo, cuando hubo un intento de motín que se ensaldó con cuatro funcionarios heridos, y la decisión de la plantilla de movilizarse para denunciar la situación que atraviesan por la falta de personal y el hacinamiento de reclusos. Según el delegado del sindicato, Francisco José Carpena, la situación de hacinamiento hace que en estos problemas se generen con una facilidad inusual, a lo que se une una carencia endémica de empleados que dificulta controlar los sucesos violentos. Los hechos se produjeron a las diez y media cuando el interno José M.M., que era conducido del módulo 1, donde están los presos de peligrosidad medio-alto, a la enfermería por presentar un, un cuadro de agitación extremo se abalanzó sobre el personal que lo custodiaba. El resultado fue de tres funcionarios y un jefe de servicios heridos que requirieron atención en la enfermería de la cárcel, así como la extensión de la alteración entre los internos del módulo que arrojaron objetos contundentes por las ventanas, indujeron la quema de sábanas y colchones, insultaron a los funcionarios y golpearon fuertemente las puertas de las celdas, según Carpena. Los presos de otros módulos cercanos se sumaron a la protesta que según este sindicato de prisiones llegó a tener tintes de un inicio de motín. ...con consecuencias inesperadas. A ellos se unen cinco incidentes registrados... ...entre las 9 y las dos y cuarto horas del mismo día... ...y los que resultaron heridos dos internos y un funcionario. Tras estos altercados, los trabajadores del centro penitenciario... ...han celebrado una asamblea a instancias de la CAIP... ...en la que se ha aprobado trasladar al Comité Ejecutivo Nacional... ...del sindicato una propuesta de movilizaciones... ...que incluye encierros de sus delegados sin descartar una... <tose> una huelga general. Sin embargo, el director del centro, Nahum Álvarez, que en el momento en el que se produjeron los incidentes se encontraba en el extranjero, destacó que cuando llamó a la persona que estaba al cargo de la prisión en esos momentos ni siquiera tenía información al respecto porque no le había dado importancia a los hechos, lo que bajo su punto de vista da buena cuenta del alarmismo generado. No ha habido ningún intento de motín, puesto que los presos estaban en sus celdas y estos incidentes fueron peleas puntuales que no han revestido gravedad, porque no se ha efectuado traslado alguno al hospital. Si califican como agresión y llaman herida a un, a un pequeño rasguño en el dedo, pues todo puede denominarse de ese modo, aseguró ayer Álvarez. Y es que, en su opinión, las denuncias realizadas por el sindicato obedecen a una campaña a raíz de disputas sindicales y de la presencia de Mercedes Gallizo, la secretaria general de Prisiones, Mañana en la capital, donde, donde inaugurará el Centro de Inserción Social, CIS. Precisamente a las puertas de este edificio se concentrarán las funcionarios de prisiones de escala femenina destinadas al bolote, para reivindicar su derecho laboral al no custodiar a hombres presos. A continuación, una noticia de un escarcelamiento de un preso político del Grapo. El preso vasco gravísimamente enfermo, Bautista Barrandalla, ha sido escarcelado bajo vigilancia judicial por su enfermedad. Debido a los graves problemas de salud que arrastra desde hace años, el preso político Bautista abandonó esta pasada semana la cárcel de Iruña, aunque le han impuesto varias medidas de control. El preso político ha quedado en libertad bajo vigilancia judicial, según ha informado el Movimiento Pro Amnistía. Al parecer, le impondrán medidas de control judicial como una pulsera telemática y restricciones de horarios y lugares, aunque todavía no se conocen las medidas que serán aplicadas. Barandalla Natural de Echarri tiene acreditado que se encuentra gravemente enfermo desde marzo del 2002. Dos años antes le detectaron una proctitis, una pequeña infección en el intestino a la que el médico de la cárcel de Zaragoza no le dio ninguna importancia y acabó degenerando en una colitis ulcerosa por la que le tuvieron que quitar el intestino y perdió hasta 25 kilos. A pesar de ello, desde instituciones penitenciarias le han denegado en repetidas ocasiones la aplicación del artículo 92 y han sido numerosas las campañas que se han realizado y los, y los apoyos que ha recabado exigiendo su liberación. Barrandalla fue detenido en 1990 y, además de por la grave enfermedad, en próximas fechas debería ser puesto en libertad al tener cumplida la totalidad, la totalidad de su condena. Sin embargo, como a otros muchos presos políticos, le han alargado la condena más de 10 años. Continuamos con una alta noticia. De presos de módulos psiquiátricos se quejan de que les retiran medicación. Un grupo de internos de los módulos 3 y 4 de la prisión provincial de Palma ha enviado una carta en la que se quejan de la supuesta orden dada el pasado 14 de mayo por el director del centro penitenciario. Manuel Áviles, con el objeto de reducir a la mitad los medicamentos psicotrópicos que hasta ese momento tomaban muchos de ellos. Los módulos 3 y 4 de la prisión están ocupados por unos 140 reclusos con problemas psiquiátricos, en muchos casos derivados del consumo de drogas. Manuel Avilés ha negado en declaraciones a este diario que se haya impuesto una, una política de reducción de fármacos, más allá de la responsabilidad del equipo médico de tomar las decisiones adecuadas. La carta firmada con los nombres, números de DNI y de cartas de identidad de diversos países viene refrendada por 15 internos, aunque se asegura que quienes apoyan la queja son muchos más. Tienen pensado, dicen, quitarnos toda clase de medicación psicotrópica, cosa ilógica, porque mantiene a la población recurso tranquila. Explican que en los módulos donde se encuentran los que tienen problemas mentales hay todo tipo de sintomatologías, entre las que se encuentran casos de ansiedad, epilepsias, brotes esquizofrénicos, tendencias suicidas, que los fármacos mencionados pueden atenuar y que ahora los usuarios ven drásticamente reducida, según denuncian. Casi toda esta medicación está prescrita en hospitales psiquiátricos o por médicos privados y de repente porque al director le dé la gana nos la quita, al 50% creando un síndrome de abstinencia bastante alto. Añaden que cada semana quieren quitar un 20% más hasta dejarnos sin nada. Los afectados recuerden que los médicos de la prisión no son psiquiatras. En la carta se asegura que el 14 de mayo las noticias tardan en salir de la prisión. Seis internos se pusieron en huelga de hambre para protestar contra el resorte de la medicación... ...y contra otras circunstancias, como el aislamiento del resto de presos... ...y de las, de las actividades del entorno pen, penitenciario. Dicen que cuatro de los presos que iniciaron esta huelga tienen anticuerpos del SIDA... ...y que asumen que su salud puede verse muy afectada. Mantiene que la reducción de costes ha llegado al extremo de cobrarle la pasta... ...para las prótesis dentales que antes se entregaba gratis. Avilés, por su parte, ha manifestado de forma rotunda que las acusaciones de este grupo de presos no se ajustan a la realidad cuando afirman de que el director ha ordenado al equipo médico quitar la mitad de los medicamentos psicotrópicos. Tal afirmación solo puede deberse a un desconocimiento de cómo funciona la dirección y la sanidad penitenciaria, a un afán de manipular el beneficio propio o simplemente a voluntad de enredar admitbiles que entre las muchas reuniones de trabajo mantenidas hemos pretendido defender e impulsar de manera efectiva una política de ahorro, mirando hasta que hasta el último céntimo que se gasta de dinero público, buscando siempre optimizar dicho gasto y que ese dinero cubra realmente y de forma exclusiva necesidades públicas. Sin embargo, esas iniciativas destinadas a paliar los efectos de la crisis no, no ha sido razón para que la Administración Penitenciaria, es decir, el Estado, preste a los internos de este centro la mayor atención médica posible y atiende a todas y cada una de, las, de sus patologías con un equipo médico de, de acreditada competencia. Solo a un imprudente, aunque sea el director de una prisión, dice Avilés, se le ocurriría mandar a los médicos que tienen que recetar. Conociendo al equipo médico del centro penitenciario, sí si... si ...se me hubiese ocurrido ordenárselo... ...habría tenido su inmediata contestación... ...y la negativa formal a obedecer... ...una orden espuria y descerebrada. Ahora una noticia de un pres... ...en Vaga la FAM a la Prasoda Jaén. Miguel Francisco Montes... ...en huelga de hambre desde el día 6 de mayo... ...pidiendo asistencia médica. <tose> su caso recuerda mucho... ...al de Manuel Pinteño... ...y como él, ha llegado a cumplir... ...de manera continuada 33 años de cárcel... ...siendo los referentes explícitos... ...de la cadena perpetuidad en el Estado Español. Enfermo y sin asistencia especializada... ...ni medicación prescrita... ...lleva en huelga de hambre desde el día 6 de mayo... ...pidiendo un tratamiento adecuado a su enfermedad... ...la hepatitis C... ...que lo tendría que poner de patitas en la calle... ...por razones humanitarias. Miguel Francisco Monte... ...se encuentra en la actualidad preso en la, en la prisión de Jaén... ...trasladado desde la prisión de Albalote, Granada... ...donde le diagnosticaron padecía una hepatitis C... ...y le trataban le trataban con una medicina que le destrozó por lo fuerte de sus contraindicaciones, por lo que entró en fiebres de más de 40 y una anemia total, añadido que no tiene muelas y la garganta con heridas que no puede comer apenas nada. Los doctores de la prisión le daban tres botes diarios de un alimento vivible para luchar contra la anemia. Ese tratamiento por lo visto es lo único que tomaba. Desde marzo del 2007 se viene solicitando que por favor le llevasen a un hospital con el fin de que pudieran hacerle un, cheque, un chequeo médico por sus múltiples dolencias, dado que le ha salido un bulto por lo que tendría que llevarlo al urólogo, porque su estado es lamentable y los dolores que detiene son insoportables. Han ido dando largas sin hacer nada por él, hasta que dijeron que el 16 de abril tenía una cita en el hospital con el urólogo y, le y, y esperamos le llevase, Solo que nada más lejos, lo único que hicieron en Granada fue trasladarlo a la prisión de Jaén, en donde lo primero que hicieron nada más llegar fue anularle todo tipo de medicamento. Le quitaron el alimento que tomaba a pesar de que el doctor del centro llamó para que le siguiesen dando el tratamiento que él habría prescrito. No fue así. Le quitaron el alimento y luego el tratamiento y sin, y sin pruebas de cómo se encontraba le dejaron de dar el interfón y no le daban ni una aspirina. Miguel se encuentra en prisión enfermo y sin atención médica entre los dolores y sin poder dormir, con dolores por todo el cuerpo y desahuciado por los médicos, ya que no le hacen ni caso, con la hepatitis, un bulto y otro que le ha salido en el cuello que le está impidiendo mover la cabeza. francisco Miguel Francisco Montes tiene afectado el pulmón desde hace muchos años y es imposible que no le puedan dar ningún tratamiento pa, por por todo eso. No le dan nada porque así morirá y eso es lo que están intentando, ya que les están llevando a la desesperación total de la manera que le solicitó le trasladasen al País Vasco para que la familia dejase de verlo sufrir de esta manera tan inhumana y deshonesta de tratar a un hombre, esté preso o no. Continuaremos con Marco Regueira, militante del PCR, en libertad por fin tras siete años de cárcel y secuestro legal. ...este mediodía ha salido en libertades de la cárcel de Aranjuez... ...el preso político y militante del Partido Comunista de España... ...reconstituido, Marcos Regueira Fernández... ...tras la quinta sesión de revisión de su puesta en libertad... ...al no tener en España ninguna causa abierta. Marcos fue detenido en Francia el 18 de julio del 2002... ...en una operación triple en el que fueron detenidos... ...21 militantes de los Grapo, del PCR y del Socorro Rojo Internacional... ...llevalo a cabo en España, Francia e Italia... En las cárceles parisinas sufrió dos agresiones, una, una de la policía antiterrorista en el camino a un juicio y otra por parte de carceleros. Estuvo preso en Francia hasta febrero de 2006, donde finiquitó toda la condena. Aún sin ningún tipo de causa pendiente, fue extraditado y entregado de policía francesa a la española y preso inmediatamente. Desde un primer momento los abogados exigieron su inmediata puesta en libertad por no tener causas abiertas. El superestrella Garzón, el mismo que se, caga, que se caga ante la extrema derecha con el tema de la memoria histórica, determinó considerar considerarle preso preventivo, mientras investigaba posibles causas, a añadirle. No les ha sido posible inventarse nada nuevo, pero mientras el resto de presos militantes del PCR y de los Grapó, estaditados en el mismo paquete, tuvieron que ser esc escarcelados obligatoriamente en el 2008, Reguera ha sido secuestrado durante un año y medio más. Tres años y cinco meses de secuestro legal en total. <coughs> en la quinta sesión de revisión celebrada este lunes, su abogado fue claro y conciso. Señores jueces, ustedes igual que yo saben que Marcos debiera estar libre desde el 2006, que ni siquiera debía haber ingresado en prisión en España, pues tenía todas sus condenas cumplidas. Y esta es la quinta vez que exigimos lo mismo. Hoy martes 16 de junio ha sido escarcelado a las 12 del mediodía. Marcos es vecino de A Coruña, Galicia. Tiene 34 años y en los próximos días se le rendirá homenaje de bienvenida. Pero una buena noticia de vez en cuando. Caught <música> Control, though we think I in control Questions that you see just in life A testament of our helplessness There's no vestige of the beginning No prospect of an end When we all grade We'll all have been again, yeah Time is so rocked out In the minds of the whore but they cant Explain why it should slip away, explain why it should slip away, history and future are the comforts of our curiosity, but here we are rooted in the present day, rooted in the present day, questions at the scene just tonight, a testament of our helplessness, there's no message of beginning, no perfect of when we are If you came to conquer, you'll be king for a day But you two will deteriorate and quickly fade away And believe these words you here when you think your path is clear We have no control! No We have no control! We have no control! We do not understand You have no control! You are not in command You have no control! Eh, ahora continuaremos con, con un especial del régimen FIES y primero, pues mira, ya aprovechando que el régimen FIES os, os daré los datos del tiparraco este que fue el que, el que se inventó esto del FIES, que es Antonio Asunción. Nombrado director general de instituciones penitenciarias en 1988, cargo que ocupó durante cinco años, Antonio Asunción, militante valenciano del PSOE, fue el responsable de la creación del FIES. En 1991 fue investigado por el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, acusado de, de, de delitos de tortura. Rigor innecesario y prevaricación por haber ordenado en la prisión de Sevilla 2 mantener permanentemente atados a sus camas durante días, <coughs> durante días a, a 13 presos acusados de un motín. Juzgado años más tarde, junto con, con otros 5 responsables penitenciarios, fue considerado culpable, pero quedó en libertad con una fianza de 20 millones de pesetas. Ahora continuaremos con la, con la noticia de la anulación por el Supremo del FIES sin efectos prácticos. Creado en 1991, el fichero de, de, de internos de especial seguimiento FIES es mucho más que una base de datos. Es un régimen de vida de extrema dureza, aplicado a centenares de presos considerados conflictivos. La sala de, la, de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el primer aparato de las el primer apartado de la Instrucción 21-96 de Instituciones Penitenciarias. Esta orden interna estableció la creación del fichero de internos de especial seguimiento... ...una base de datos que recogía información individualizada de presos que... ...para la Dirección General de Instituciones Penitenciarias requerían un régimen de vigilancia especial. Parece un simple acto administrativo, pero en realidad el FIES es mucho más que una base de datos... Como recoge la sentencia del alto tribunal, se trata de un conjunto de normas de seguridad y, y control relativas a internos muy conflictivos o inadaptados. Es por eso que el tribunal han, la han anulado. No acepta que una norma que regula los deberes y derechos de los presos no tenga rango de ley y evite así unas garantías en su, la, en su elaboración y requisito de, de publicidad. Antonio Domínguez del colectivo Malatextos Mala expresaba lo mismo de otra forma. En una carta hecha pública recientemente el régimen FIES se creó en primera instancia mediante una circular para evitar el control parlamentario. Puesto en marcha mediante una circular en, en el 91 y regulado posteriormente en la, en la instrucción 21-96, ahora anulada, fue concedido como un instrumento de control para reclusos considerados con, con un potencial desestabilizador para el sistema penitenciario. El régimen FIES se empezó a aplicar básicamente a varios centenares de, de fuguistas y, part y participantes en motines y protestas y a, y a presos de, de, mo de motivación política. Su objetivo, frenar como frela las durísimas huelgas de hambre, protestas y motines que estaban protagonizando tanto presos sociales organizados en la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial Reconstituido, como presos de ETA y GRAPO, para reclamar mejores las prisiones. ...según números testimonios, estar bajo una vigilancia especial... ...significa incluso que para presos que, que pueden estar en prisión provisional... ...a la espera de juicio, vivir encerrados en, entre 21 y 23 horas al día... ...en celdas de 3 por 4 metros, pudiendo salir con mucha suerte en parejas... ...no son pocos los presos que se encuentran solos en una galería... ...a un patio de 10 por 15 metros... Además, como las condiciones de vida las marca el director de cada prisión, son muy comunes las prohibiciones de visitas, las salidas al patio y los cacheos e inspecciones. Y aunque a lo largo de los años la dureza del régimen FIES ha ido variando, lo usual es que los presos sean cacheados todos los días a la entrada y salida de la celda, lo que en la práctica supone cuatro cacheos diarios. Solo pueden tener en la celda dos, dos libros de lectura, dos revistas o periódicos. No pueden almacenar. Almacenar ninguna prenda de vestir. Inicialmente se les impuso monos y, ch y chanclas para vestirse y calzarse. Ni ningún tipo de objeto que revista la celda de calor humano, fotos, etcétera. Supuestamente para facilitar la labor del registro que se realiza diariamente. No cuentan con actividades programadas de ningún tipo. Se les controla cor la correspondencia y es habitual que se les confisquen muchas de las cosas que les envían del exterior. Estas condiciones tan duras de elemento constituyen el caldo de cultivo para todo tipo de abusos por parte de los carceleros. Según recuerda un activista contra las cárceles, el módulo de la primera prisión donde se llevó a la práctica el régimen FIES en el de Dueso, Cantabria, fue cerrado a raíz de la visita del defensor del pueblo. Este había comprobado las condiciones a las que estaban siendo sometidos los, los cinco internos allí recolvidos. Tras el varapalo del Supremo, instituciones penitenciarias se han limitado a recordar que en febrero del 2006 la actual directora Mercedes Gallizo firmó una nueva institución penitenciaria que bajo el título de protocolo en materia de seguridad derogaba la circular 2196. Para instituciones penitenciarias la decisión judicial no afectará a los presos sometidos a especial vigilancia. Sin embargo, el Ateneo, al margen, recuerda que las nuevas instrucciones de Gallizo tiene como objetivo la reafirmación del FIES como medida, ajustada al ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, intenta justificar la posición de instituciones penitenciarias que considera este, este supuesto fichero con exclusivo carácter administrativo. Lo mismo opina Pilar Sánchez, la abogada que, en nombre de la Asociación de Apoyo a las Personas Presas, Madres Unidas contra la Droga, llevó la denuncia del FIES hasta el Supremo, Los FIES siguen existiendo así como el régimen de vida. La instrucción de Gallizo adolece del mismo defecto que la de 21 96. Por su parte, Julio Narzuaga, abogado de Be de Beatoquia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos, sostiene que como todo en estas cuestiones de vulneración por parte del Estado, el, el kit más de la forma es el del contenido de voluntad. Al persistir la decisión política de exprimir al máximo las medidas contra los presos políticos vascos, se mantendrán las restricciones de derechos y las medidas más severas y crueles, aun cuando se, supe, se suspendan los ficheros FIES. Por lo, por lo pronto, instituciones penitenciarias ya puso en funcionamiento en octubre el SISPE, por otra, una gran base de datos con información íntima y confidenciales sobre 62.000 presos y sus familiares Y, a continuación, relacionada con el mismo tema, lejaremos una entrevista publicada al Diagonal a Pilar Sánchez Álávez, que es abogada y que habla también sobre el aislamiento. ¿Por qué se presentó la denuncia contra los FIES? solicitamos la revisión de la instrucción 21 96 porque entendimos que, a través de una instrucción, una norma de rango menor que no se publica en el BOE, se regulaban derechos y obligaciones de las personas presas y se creaba así un régimen jurídico excepcional que iba más allá de un simple fichero de una mera base de datos. Establecía una forma de vida para los presos incluidos en este que conllevaban una nueva modalidad de vida y se daba cobertura jurídica a prácticas inhumanas. ...como los controles nocturnos que permiten a cada hora el funcionario pase a controlar al preso... ...despertándole e interrumpiendo su sueño. A eso se une que se les cachea cuatro veces al día, lo que supone una forma de presión, tortura psicológica. Además, la instrucción no permite que compartan celda, ni tan siquiera deja la posibilidad de hablar a gritos... ...con quienes ocupan las celdas contiguas, dado que establecía que deberían estar vacías. Se ha creado así un régimen de vida en el que el preso está absolutamente solo y aislado, todo el día, incluso desayuna, come y cena solo en su celda. La comida se le facilita a través del denominado pasa, mediante bandejas, a través de una portezuela, sin abrir en ningún caso la puerta de seguridad. Ni siquiera en ese momento existe el más mínimo contacto personal o físico con otro ser humano y para poder mantener ese sistema alejado de la opinión pública la instrucción estableció que que se consideraban incidentes muy graves o muy graves las protestas individuales o colectivos o colectivas o huelgas de hambre, sed o de limpieza. Es más, entre los posibles motivos de falta se incluyen los actos de solidaridad con otros internos o el de llamar la atención a los medios informativos. Algunas personas que desde distintos colectivos acompañamos a los presos y conocíamos esta realidad, vimos la necesidad de solicitar su nulidad. A la vez, se interponían quejas ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y se denunciaba esta realidad en todos los foros nacionales e internacionales. Por ello, ya en el 2002, el Comité contra la Tortura de la ONU advirtió de la posible ilegalidad del FIES. ¿Cuál ha sido el, el periplo judicial de denuncia que se presentó Hace ahora más de nueve años. Solicitamos la nulidad de la instrucción a la autoridad competente, el Ministerio del Interior, quien la desestimó. Esa decisión se recurrió en el año 2002 ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia moralmente inaceptable y técnicamente cuestionable. No solo no entraba en el fondo del asunto planteado, sino que además justificaba la legitimidad de ese régimen de vida inhumano, reconociendo su necesidad. ...recurrimos esa sentencia ante el Tribunal Supremo... ...y finalmente este nos ha dado la razón. ¿Cuál es el alcance de decisión del Supremo? Entendemos que deja sin efecto no sólo la instrucción 21 96... ...sino otras posteriores similares. En 2006 la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias... ...ya derrogó esa instrucción pero dictó otra, la 6 2000... ...de idénticas características que la sustituyó no fue más que un intento de mejorar la imagen de la directora general y de, su actual, de la dirección general y de su actual directora quien ha tolerado y justificado la existencia de este régimen de vida. por ejemplo en una comparecencia en el congreso en noviembre del 2005 afirmó que la instrucción 21/96 se caracterizaba por una intensidad de medidas de seguridad, orden y disciplina sin merma de las actividades tra tratamentales de qué actividades tratamentales habla? ¿Qué actividades pueden hacer 21, se pueden hacer 21 horas al día aislado? ¿Pretende hacernos creer que el aislamiento es compatible con la reinserción? Que yo conozca la reacción de la Dirección General a la decisión del Supremo, solo ha sido afirmar que ellos ya habían derrogado esta instrucción, ocultando la opinión pública que la había sustituido por otra. Entendemos que todas estas instrucciones han quedado sin efecto, puesto que adolecen de los mismos defectos y vicios de la nulidad de la 21/96. Por eso, la en, por esto la dirección en cumplimiento de la legalidad debería derogarlas todas. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en las prisiones? Siguen persistiendo espacios opacos. Los FIES siguen así como el régimen de vida que implican, régimen que poco difiere del de Guantánamo. Nada justifica la forma de vida que interpone a quien vive en un régimen FIES. No hay situación alguna que legitime la tortura, por ello nada sostiene la necesidad del aislamiento prolongado, puesto que este no es más que una forma elegante de llamar a la tortura. L'Amedeu segueix en vaga de fam des del dia 25 de maig. A més, també ha fet una vaga de 7 de 3 dies. La repressió no s'atura. Actualment, tota la correspondència de l'Amadeu està intervinguda i fins i tot les cartes i paquets de la seva mare. Li tenen molt restringides les visites i l'amenacen a tallar li del tot. Per tot això, cal seguir difonent al màxim a la seva situació. També podeu enviar facs al jutjat de vigilància penitenciària als models dels quals el podeu trobar las diferents webs de solidaritat amb els presos. A continuació us llegirem al l’últim comunicat que, que van enviar l’Amadeu al dia 27 de maig. Tras unos días en los que creou que se han creado confusiones por distintos grupos, incluïda la CNT, quiero dejar clara mi posición y mi estado anímico mental y fisi, pero tambiénén quiero agradecer a todos, empezando por daltfrancès, Carnau, Diana y Felipe que me apoyan en mis decisiones para bien o para mal. Supongo que, como todos nosotros, se han cometido errores y en muchas ocasiones porque siempre he ido un paso por delante y esto ha dificultado su trabajo, pero cuento con ellos y sigo confiando plenamente. También quiero agradecer a la CNT el apoyo que me ha dado y que como sindicato narcosindicalista muchos continúan dándome. A los que piensan que yo psicológicamente puedo estar tocado por las huelgas de hambre y por lo que estoy debilitado mentalmente, nada más lejos de la realidad. Porque después de estos días en los que por motivos que ahora no vienen al caso he tenido <coughs> dudas en las decisiones a tomar, mentalmente he salido reforzado, como no podía ser de otra manera. Pero respeto la decisión que tomen y agradezco el apoyo que me han dado. También están los grupos anarquistas y antisistema, que me consta que siempre han estado conmigo y que lo seguirán estando, y más con esta decisión que he tomado, que, <coughs> que está en la recta final y que he mantenido durante décadas. Gracias por vuestro apoyo, porque sé que continuáis ahí y confío plenamente en vosotros. También quiero agradecer la mano abierta que siempre me ha tenido Miguel Lara Carpio y su familia y su familia, socio de la empresa de construcción Tomenca de Obras, de la comarca de Usona, porque siempre me ha dado trabajo y me lo siguen dando aún y teniendo problemas con la crisis capitalista y burguesa que hay en la actualidad, sin importarle que yo estuviera en la cárcel. También doy las gracias a todos los amigos que tengo la suerte de conocer y que no nombro porque les puedo traer a perjuicios más que beneficios, pero sabéis que os quiero a todos. Hago este comunicado porque aún estoy físicamente entero ...y sé que se acercan tiempos difíciles... ...y más la, adelante no estaré en condiciones de escribirlo... ...porque esta será mi última huelga de hambre... ...y sé que el sistema fascista puede dejarme morir... ...ante esta posibilidad real... ...acuso, acuso como máximos responsables... ...a la consellera de Justicia Monserrat Tura... ...y Albert Batla, secretario general de las cárceles catalanas... ...también quiero dar, dejar muy claro... ...que todas las acciones que se hagan en mi favor... ...van dirigidas en contra de ellos... ...y del sistema judicial español que utilizan la Constitución según les conviene, dependiendo de si eres fascista o no lo eres. Tal y como dijo Erika López en el juzgado número 2 de Manresa, ella se encuentra bajo el imperio de la ley. Estas palabras hablan por sí solas. Bueno, compañeros, espero que esta última batalla la ganemos. Y en caso contrario, gracias por todo y ya tenéis los nombres de los responsables. Libertad o muerte. Amadeu Casilla Ramón, en huelga de hambre, actualmente secuestrado en el centro de exterminio Briand II día 27 de mayo del 2009, del 2009 Marturey. Ahora leeremos un comunicado sobre la situación de Amadeu Casellas. Amadeu Casellas sigue en huelga de hambre desde el 25 de mayo. No sabemos cuál es su estado de salud, ya que Amadeu ha negado... ...a que se realicen controles desde la cárcel por el que se siente... ...con ánimos de continuar. Ahora está tomando azúcar y agua. Esta noticia nos llega desde el 9 del 6 del 2009... Sigue con las comunicaciones cortadas, exceptuando a su madre y sus abogados, y con el correo intervenido desde el 1 de junio. El pasado viernes un grupo de solidarios y los, y los abogados fueron al juzgado de vigilancia penitenciaria a hablar con la jueza Remey Bona para solicitar que autorice inmediatamente las comunicaciones que la dirección de la cárcel ha denegado a nuestro compañero. La jueza, lejos de escucharnos, impició la entrada a las, a las personas solidarias y solo dejó entrar a los, a los abogados cinco minutos para pe, pedirles que lo solicitaran por escrito. Por lo tanto, vemos como la jueza que tiene el papel de velar por el cumplimiento de los derechos de los presos no hace nada para co colaborar, permitiendo que la dirección de la cárcel reprima a Amadeu basándose en unas alegaciones totalmente falsas y manipuladas. Lo que sí supimos averiguar... <coughs> En, la, en, la, en el juzgado de vigilancia penitenciaria Es que la dirección de la cárcel Ha empezado ya los, los trámites para solicitar La alimentación forzosa Una forma una buena forma de presionar a esta jueza Ya que lo quiere todo por escrito Es mandarle escritos de, que, de queja Al juzgado de vigilancia número 4 de Barcelona A la, a la señora Remey Bona Se puede hacer de, de dos formas Presentándose al juzgado con dos copias del escrito Y allí te lo sellan O bien presentarse a correos con dos copias Y enviarlo certificado Amadeo tiene claro que esta es la última huelga de hambre y que solo la abandonará cuando tenga la libertad. Esto ya se lo comunicó al subdirector de tratamiento de la cárcel de Brians II, después de que viniera a verle el pasado sábado y domingo, para instarle a que dejara la huelga de hambre. En estos momentos estamos en la espera de que llegue un nuevo comunicado de Amadeo, mientras convocamos envíos de fases masivos cada lunes y miércoles hasta que Amadeo tenga la libertad, dirigidos a los principales responsables que, de que Amadeo se encuentra en esta situación. Y para acabar con bloc blog de la Madeu, queremos eh, leer un, una escrita en solidaridad amb él que ha hecho César Manzanos, doctor de, de Psicología y profesor a la Universidad de Euskadi. Desgraciadamente, en la mayoría de los países, los dictadores, sus, vela, sus velaedores y las leyes que establecieron no solo vuelven a hacerse vigentes tras un periodo transitorio en el que aparente y formalmente se produjeron derogar, sino que incluso se hacen más crueles a través de aquellos sucesores que alarden de haberles derrocado. Estos, en su forma de gobernar, establecen leyes y aplican políticas infinitamente más despóticas que suponen un recorte de los derechos fundamentales. Si Franco, Stalin, Mussolini y tantos otros siguieran vivos hoy, en comparación con las políticas actuales de los países en los que ejercen su, cru su cruel poder, serían considerados hermanitas de la caridad. Este es el caso de las actuales políticas criminales que durante las tres últimas décadas y cada vez con mayor virulencia vienen aplicando los sucesivos gobiernos de todos los partidos hegemónicos en el Estado español, al igual que ocurre en otros Estados europeos. Durante las últimas décadas hay Estados europeos que administran la aplicación de penas en terceros países mediante la expulsión de ciudadanos a, de ciudadanos a sabiendas que serán sometidos a castigos prohibidos en la Europa civilizada y de los derechos humanos, Podemos citar multitud de casos como por ejemplo el del Estado alemán, que teniendo que teniendo que estar especialmente escarmentado por el nazismo, sin embargo, con la expulsión de turcos ha contribuido a la aplicación de la pena de muerte en Turquía y que aunque en el resto de estados el del es del espacio Schengen no se le quedan atrás. Es el que tiene una de las legislaciones más duras en materia de extranjería y de asilo y refugio. Más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, en el Estado español hoy se somete a condiciones extremas de un escarcelamiento a determinados presos como es el caso de Amadeu Casellas, cuya lucha por reivindicar los derechos y la libertad que le corresponden a él, al resto de personas presas y a todas las disidentes y marginadas en esta sociedad, la ha llevado a pasar más de 20 años en la cárcel, a realizar varias huelgas de hambre, y a él, como a otros etiquetados por el Estado como disidentes y peligrosos, se les acosa constantemente con la lógica aplastante y aniquiladora de la tortura física y psicológica, con la que actúa sistemáticamente la maquinaria burocrática penal y carcelaria. Hoy aquí se ha restaurado de hecho la cadena perpetua, se han alargado las penas para casi todos los tipos delictivos durante los últimos años, se encarcela a 5.000 personas al año, se está institucionalizando y generalizando cada vez más Población encarcelada en el régimen de excepcionalidad aplicando a determinadas categorías de presos. Hoy se encarcela con una pena de hasta dos años a trabajadores af africanos que han sido despedidos o que no han conseguido poder trabajar por no tener papeles, por el mero hecho de dedicarse a la mendicidad, en lugar de robar por verse obligados a vender CDs y vídeos en la calle. Hoy en la España democrática se sigue torturando en las comisarías en las cárceles y en los centros de internamiento para personas extranjeras con total impunidad y haciendo oídos sordos de los informes y denuncias de organismos europeos e internacionales. Todo esto se hace para reforzar la lógica del Estado y del negocio penal, que se resume en utilizar nuestro dinero y nuestros impuestos para mantener a las cada vez más bollantes industrias del, con, del control penal, a cada vez más policías, a cada vez más jueces, a cada vez más carceleros, construyendo más macrocuart macrocuartes, más palacios de justicia criminal, más macrocárceles y convirtiendo a todos en potenciales enemigos de su seguridad. Ni qué, ni qué decir tiene que si la gran mayoría de aquellos que hoy gobiernan y se autoproclaman, se autoproclaman los paladines de la oposición antifranquista hubieran tenido estas magníficas leyes penales vigentes en los años 60 y 70, jamás hubieran acudido a una manifestación a no ser que fueran algo menos cagaos de lo que son, cosa que dudo pero podemos ser optimistas, la situación no está tan mal, porque aún puede estar y estará peor. Así que aprovechándose ahora que luego la cosa será aún más dura, entre muchas otras cuestiones que cambiarán o mejor dicho que ya están cambiando a pasos agigantados y por poner dos ejemplos, mañana en la Europa Democrática con el jefe neofascista del Estado Italiano a la cabeza, el mero hecho de no tener papeles en regla o de ayudar a una persona extranjera no regularizada será motivo suficiente para considerar a alguien un delincuente. Mañana, gracias al constante esfuerzo de las empresas mediáticas por inyectar el miedo, el pánico, el terror, a través de su sofisticada tecnología militarista y terrorista del electroshock colectivo, conseguirán instaurar penas primordiales. ...premodernas abolida revivando el debate sobre la necesidad de la pena de muerte... ...y en general sobre la necesidad y presunta demanda popular a favor del endurecimiento de las penas. Mañana tendremos, al igual que ocurre ya en Estados Unidos, una industria penal... ...que nos venderá una seguridad fun fundamentada en la venganza y la violencia... ...una extensión de la aplicación de castigos punitivos a toda suerte de personas... ...y por supuesto, esto sí es un alivio para los navegantes, querido lector... ...también a usted y a sus hijos... César Mantanos Bilbao, Victoria Gasteiz. Hija, yo te escribo mi vida en estas líneas, tan mi lado sin decirme la verdad. De <todos> la sigo sigo errada lejos de tu vida, sigo maliciando mi debilidad. Dios, ay Dios, Se kan ha lort min inocensia Nunca me he podido perder no Hvis De la droga el por miseria So que estabas dentro Me arrepiento no dejo de pensar Y aun sien no. con De la droga el por miseria So que estabas dentro Me arrepiento Te kunne matar Puse veneno junto a tu piel Porte umano la oscuridad Mi propia sangre contaminé Esta carta, sé que yo fui la culpable y que todo salió Quiero descubrir de todos mis pecados, quiero concluir mi última acción. Esta, es mi única esperanza, esta es mi clasificación. Quiero que admita esta carta, tengo, cárgame de eso. Debato acá el por mis seres honestos del centro. ¡Me arriesgo! No dejo, ¡dezon! Y un cielo de en for miseries ondre estamos dentro Me arrepiento Te pude matar Puse veneno junto a tu piel Corre omar en la oscuridad Min propias sangre contra minel En esta carta está mi verdad Puse veneno junto a tu piel. Com que assunto meu conto demais? Com salve daí, go! Com salve daí, De propria ombre costo abbi dai Vul sai dai no costo atto più no Ara continuarem amb una notícia que es ve de menors, i amb aquesta notícia que veurem ja el programa d'avui. Eh, parlem dels menors, que ja fa molts dies que parlem d'ells. A veure. el síndic adverteix que les inversions en centres d'acollida per a menors no garanteixen la seva integració. L'informe extraordinari presentat pel síndic de Greuges sobre el sistema de protecció de l'infant el dia 4 de juny al Parlament, que alertava de la gran sederació que es viu als centres d'acollida. ...va rebre una resposta ràpida de l'administració, la mateixa tarda. L'anunci d'una partida de 157 milions d'euros pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. El comunicat de la Generalitat inclou les declaracions del director general d'atenció a la infància i l'adolescència, Xavier Soleil, que neguen de manera rotunda la sobreocupació dels centres i contribuïen l'informe del defensor del poble. D'altra banda, el síndic es va pronunciar en relació al destí de la partida pressuposteria i va declarar que les inversions per els centres d'acollida d'infants no suposen una garantia per la bona integració dels menors en risc d'exclusió social. El dia 4 de juny, el síndic de Greuges va, lli va lliure al Parlament l'informe extraordinari La protecció a la infància en situació del risc social a la Catalunya Elaborat per la professora Agueda Quiroga Al treball assenyalava una saturació del 150% als centres residencials, on s'allotge el 34% de les 7.450 menors que es troben tutelades pels serveis del Departament d'Acció Social i Ciutadania. I es posa que hi ha prop de 500 menors en condicions del risc a l'espera que l'administració els assigni un estudi de valoració de la seva situació. Aquestes dades cal afegir-li al fet que el 23% dels infants menors de 2 anys es troben en centres d'acollida perquè no tenen una família d'urgència, ja que no hi ha diagnòstic professional i que 150, 190 menors estan a l'espera d'entrar a un centre i, per tant, encara viuen en el nucli familiar del qual, teòricament, s'ha de protegir. En aquesta línia, el director general de l'atenció a la infància i l'adolescència va manifestar que avui dia hi ha places pels cent als centres catalans i que durant els últims dos, els últims dos anys s'han construït 300, 360 no, de noves. També va anunciar que aquesta setmana s'inaugurarà un nou equipament a les Terres de l'Ebre, al sud de, de Tarragona, la zona on, segons l'estudi del síndic, la situació és més deplorable. Precisament, l'estratègia de la Generalitat de construir centres i, i promoure el seu consums kontradiu al ple de les conclusions i recomanacions finals de l'informe, on s'indica que la millor, la millor integració passa per l'inversió la amb l'atenció residencial respecte a la família i la promoció d'ajudes econòmiques, ja que, segon el síndic, és la millor protecció pels infants amb un risc d'exclusió social. Una altra, una altra de les crítiques que apareixen a l'estudi és que no hi ha un sistema madestació de la de la informació dels historial dels infants sobre el seu recorregut per diverses famílies o centres. Unes dades que són bàsiques per gestionar qualsevol procés d'acollida. Un altre aspecte preocupant que destaca el Síndic és que el 53% dels infants dels centres d'acollida no estan escolaritzats. I si analitzen les dades dels majors de 15 anys, no arriba al 30%. També es posa de relleu la situació dels menors que a banda dels amparaments social pateixen problemes greus de salut mental. En aquest camp, el 46% dels 1.800 menors que, que viuen als centres residencials d'acció educativa s'han dirigit als serveis dels centres de salut mental, infantil i juvenil, que segons el síndic són pràcticament inexistents i poc equipats per donar una resposta especialitzada. Fins aquí el noi som totes d'avui. Recordeu que esteu escoltant Ràdio Pinsania, el 90.6 de l'FM, les zones lliures del Berguedà,